1975, Ucrania. Estamos en una cantera de arcilla. Se realizan labores de extracción. Es una de las cientos de minas del país. Según los geólogos, esta, situada al este, tiene 10 millones de años de antigüedad. Todo lo que salga de su interior tiene ese tiempo. Para entonces, los seres humanos apenas habían empezado a desarrollarse. Sin embargo, cuando la bola negra fue extraída por un trabajador, no fue considerada más que un singular artefacto, pero nada más. Todo cambió cuando por los avatares del destino, la pieza llegó a manos del profesor Boris e. Nikolayevich del Instituto de Física de la Tierra, perteneciente a la prestigiosa Academia de Ciencias de Rusia. Finalmente, de la investigación de la pieza se hizo cargo Valentín Fomenko, miembro de la Asociación Científica Soyuz. La esfera presentaba de buenas a primeras una particularidad excepcional, su forma era de un pulido perfecto. La naturaleza no podía haber dado pie a algo así. Además parecía trabajada por manos humanas. Se buscó explicación, incluso se pensó que podría pertenecer a algún artefacto de extracción, pero los análisis y las comparativas enseguida lo descartaron. Pesaba 617 gramos y medía 8 centímetros y 47 milímetros de diámetro en su centro, pese a que su forma era mínimamente oval. Al ser calculada su densidad, los científicos se llevaron una sorpresa. Pesaba 1,9 gramos por centímetro cuadrado. Tal dato era sorprendente por una razón fundamental. Era muy poco pesada en comparación con otros materiales muy parecidos, como el cristal, el xilex o el cuarzo. En todos estos casos, la densidad oscila entre 2,3 y 6 gramos por centímetro cuadrado algo sin duda no encajaba El análisis radiológico de la bola empezó a aclarar el asunto, a aclararlo relativamente porque el misterio se agigantó con los resultados. Se descubrió que el núcleo estaba formado por un óvalo de diferentes características a la del resto de la esfera. A tal punto llegó el estudio científico que se averiguó que la densidad del núcleo era menor de cero. Tan extraño fue el asunto que los especialistas decidieron simular por ordenador la esfera. Tras hacerlo gracias a complejos cálculos matemáticos, descubrieron que la posibilidad de error era prácticamente nula. Esos mismos cálculos matemáticos llegaron más lejos. Los investigadores rusos fueron hasta el último extremo. Se analizó por ordenador el contorno de la esfera se hizo a través de arcos se averiguó que cada uno de ellos presentaba un múltiplo de 15 grados de desviación lo que daba a cada sector de la esfera una vejísimo cuarta parte de la misma también eso era extraño uniendo todos esos datos las características de su superficie y otras cosas más se llegó a la conclusión definitiva de que se trataba de una obra de ingeniería es decir bajo ningún concepto era un capricho de la naturaleza el asunto adquirió una gravedad extrema especialmente porque todas las dataciones de la pieza la situaban en un tiempo antiquísimo Armados de escepticismo buscaron equivalentes terrestres. No se hallaron similitudes. Los expertos de la Academia de Ciencias Rusa empezaron a especular con hipótesis de lo más atrevido. No les quedaba más remedio. Su técnica era avanzada y su antigüedad anterior a la aparición del hombre. Por no hablar de sus características físicas. No les quedó más remedio que plantearse que la esfera negra tuviera un origen exterior a nuestro mundo. Pero si algo les sorprendía sobremanera era sin duda su densidad. La densidad de su núcleo. Una densidad. ...por debajo de cero. Valentín Fomenko y los otros expertos barajaron la posibilidad de que la masa negativa correspondiera a un depósito de antimateria. La propuesta es de lo más atrevida, realmente los expertos no consiguieron dar a conocer masivamente su resultado. La crisis soviética relegó este asunto al olvido, sin embargo los científicos publicaron los datos en varias revistas especializadas. Concluyeron que no había forma humana de explicar la naturaleza del artefacto. Era un objeto fuera de su tiempo y quién sabe, especulaban en sus expedientes, si también... ...de fuera de su planeta...